Chubut, Megaminería. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, habló sobre la votación de la Iniciativa Popular para Frenar la Megaminería en Chubut que se votó en la legislatura el martes pasado. Estamos ante un proceso histórico, ¿no?, que, que, que había comenzado a principio de año cuando se presentan esas 13.000 firmas, más de 13.000 firmas, eh, realizadas por la propia Unión de Asamblea Ciudadana de Chubut, ¿no?, que con un trabajo muy grande en toda la provincia, habían logrado la bala a un proyecto de ley para prohibir la media minería en la provincia. ¿no? Un proyecto de ley, además, también realizado de manera popular, es decir, y transversal, con científicos, todo, pero desde el propio pueblo. ¿no? Un proyecto de ley que nacía de las entrañas de la población. Ese proyecto de ley eh, se, se realizaba mediante el mecanismo de iniciativa popular, que es un mecanismo que establece democracia semidirecta, que establece la constitución provincial. Bueno, eh, vencía el plazo el día de ayer eh, de los seis meses que, tienen, eh, que le da la constitución para tratar ese proyecto, eh, y una medida muy artera y muy... una verdadera estafa ¿no? a, la, a, a, esta, a, este, a este instituto de, de democracia semidirecta, El Frente para la Victoria lo cambió todo, es decir, lo cambió sustancialmente en un giro de, de 180 grados eh, y terminó votando otra cosa, ¿no? Eh, es decir, eh, ante la mirada absorta de los propios, de, de, de, de, la, de los 13.000 que acompañaron eso y de todos los que estaban en ese momento de recinto, claro. ¿no? Una, una sesión muy convulsionada. Los votos estaban muy, muy peleados, pero lo que se tenía que votar era lo que la población había escrito claro. digo, y había, había propuesto. Eh, bueno, no se terminó votando eso, se terminó votando otra cosa que permite el ingreso de la media minería eh, en, en la provincia de Chubut usando esta figura, ¿no? porque hubiesen votado esa ley sin usar esta figura. O hubiesen rechazado el proyecto, pero esto realmente eh, fue eh, mucho más grave porque lo hicieron de una especie de caballo de troya, ¿no? Claro. Eh, y con, aprovechando esta iniciativa popular terminaron eh, escribiendo cualquier cosa. Por eso la, la sensación de estafa moral es muy grande. Muy grande, estas son las cosas que hacen descreer en los sistemas políticos, en los partidos, por supuesto, como el Frente para la Victoria, que aquí actuó como un verdadero representante de las empresas transnacionales mineras. Sobre el método de la iniciativa popular y las 13.000 firmas obtenidas, Viale opinó lo siguiente. Lo que hace es eh, alejar a las poblaciones de los sistemas institucionales, los sistemas de participación. El, el, justamente el, el, la iniciativa popular es una de las herramientas de, de democracia semidirecta, eh, que son incorporadas en las constituciones eh, fundamentalmente a, a fin del siglo pasado, ¿no? Claro. El siglo XX. Eh, y que, eh, digo, son herramientas que son muy interesantes, pero esto, por supuesto, que plantear ahora en una asamblea eh, usar esta iniciativa nos van a tirar por la cabeza algo, digo. Y, y entonces, digo, cuando... Cuando esto, esto, a ver, lo que hace es alejar a la gente de, y, y, y, y profundizar ese alejamiento que tiene con la clase política, ¿no? Uh -huh. Digo, eh, 13.000 firmas acompañadas de este proyecto, que es muchísimo para una provincia como Chubut, ¿no? que votó, digo, con las asambleas, que dijo lo único, eh, igual que tiene el proyecto original y el, y el que se terminó votando es el papel y la tinta. Por último, se refirió al rol de la policía y la uocra en la puerta del Parlamento Legislativo de Chubut. Bueno, claramente lo, lo que pasa siempre, no digo el boy prominido siempre lo que hace es llevar patotas, eh, pagas, no por supuesto algunas de la uocra uh -huh. están, son, son eh, digo especialistas en tercerizar la represión, no, no, sí. no solo ya lo han hecho acá en el 2012 recuerdo la uocra le ha da dado una paliza a la Asamblea Ciudadana. Eh, una, una, digo, una forma de, de tercerizar la represión y en este caso lo que es eh, cuando se quería ingresar a las gradas la policía digo, reprimía a la asamblea y trató casi como, como invitados VIP a toda la patota de la boca y de, de Minera Cada